Busca la música de Riozar y Ratía, 100.8 FM. Arrachaldeón y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratian, desde la sintonía del 100.8 de la FM y a través de internet león desde www.eguskiplaza.net Jueves 22 de diciembre del 2011, 4 minutos que pasan del punto de las 7 de la tarde... Y aquí estamos como cada jueves para compartir contigo lo mejor de la música local, lo mejor de la música que se realiza en Euskal Herria. Como viene siendo habitual cada jueves desde el pasado 8 de septiembre, estamos contigo compartiendo música local, como te comentaba anteriormente, entre las 7 y las 9 de la tarde en el programa Euskal Música. Hoy jueves tenemos bastante contenido A eso de las 8 de la tarde Estará por aquí el vocalista y guitarrista De la banda Esian eh, Fran, para contarnos la trayectoria Musical, para contarnos el concierto Que van a tener esta misma noche A partir de las 11 en el Gasteche de Al-Saswap Y para contarnos cómo ha sido La grabación, la producción y la edición De este cuarto trabajo titulado It'setic, lo dicho, a las 8 Tendremos entrevista con eh, Fran, voz Y guitarra de la banda Y aparte de ello tendremos mucha música Tendremos a Basaki Tendremos a sutagar Tendremos a los Marea Que por cierto mañana tocan en Bilbo En el pabellón Mirivilla A partir de las 10 de la noche aproximadamente Tendremos también a Gaisca Peña Fiel Y tendremos lo nuevo de Esnebelcha Sí, sí, lo nuevo del excomponente de Chakit, el vocalista de Chakit, que saca tercer trabajo discográfico, el álbum Freedom, y en él hay temas como el que vamos a escuchar, Naidut, pero eso será casi casi al final del programa. Y como no, como cada jueves abriremos el baúl de los recuerdos y desempolvare y desempolvaremos un clásico. Nos iremos hasta el año 2000 para escuchar a Fermín Mugruza con ese su álbum FM99.0 Dub Manifest. Así que ya lo sabes, este programa de promete con ese recuerdo de Fermín gruza del año 2011 años atrás, la entrevista con Esiana a partir de las 8 de la tarde y la novedad de Esnebelcha y por supuesto, lo dicho, la música de Basaki, de Echen, de Sutagar o de Gaiska, Fein, Gaiska Peña Fiel, entre otros. Así que vamos a arrancar el programa de hoy, el programa de Uscal Música de este jueves 22 de diciembre aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM o a través de guskiplaza.net con C.S.A.T.E.C. y ese es su nuevo trabajo Rock and Run en el cual te puedes encontrar un montón de grandes temas bailables y, por supuesto... Eh, interesantes, como por ejemplo el que vamos a escuchar ahora mismo, el Gugara Se Satek, es el quinto corte del álbum de Mikkel, Javi, Berdu, Yulen, Unai, otro Unai, Antón, Alex y Manex. En definitiva, un montón de gente, trombón, saxo, trompeta, batería, bajo, guitarra y voces. Esa es la formación de Se Satek. ese es su nuevo trabajo, rock and roll, en el cual te puedes encontrar, aparte de lo que es el CD con eh, nada más y nada menos, que 14 temas, un DVD con el documental de la gira que hicieron por Cuba y el videoclip del Kilometroac de este año 2011, el click eh, eso es lo que te vas a poder encontrar en este doble CD bueno, CD y DVD en formato Digipack lo dicho, lo que vamos a escuchar para empezar es un tema marchoso y lo vamos a hacer con ese Gaugara Se Satec, el quinto corte de este nuevo álbum para la banda, lo dicho, Se Satek When I woke up this morning I saw the Lord coming to me and he said, What are you doing with that boring life? Every day doing the same. But you be last I my friend. I know what you need. You know what I'm saying. You look better if you listen to this I did. Zinsan gero jarriko gara zuzak ahtatik, beste datantzaral garrikin batera hati huer galantzabala zuzak ahtatik, beste datantzaral doi berri ondik beroparriko gara zuzak ahtatik, beste datantzaral garrikin batera hati huer galantzabala Ez gara izan, da ez dugu behar rokan dolaren onor degoakara hilbote mauleran, achurtek ebroran gure doinokin geldiego tag Harry Kogara, este ves tudar al del juego Rienekeró, Harrico Garaz Satec, vescuta mataranka, Karki Matera, Doño, me rienekeró, Harrico Garaz Satec, vescuta mataranka, Karki Matera, tu ferga, la este tema, el tema Ku gracias del nuevo trabajo discográfico para esta banda para la formación Sesatec editado por el sello discográfico Oyuka Elkar ahí está, lo dicho, uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo titulado Rock and Run, que como te decía anteriormente, incluye también un DVD con el documental de la gira de esta formación que hizo por Cuba, y el videoclip del kilómetro Act 2011 titulado Clicker ¡Has visto la Y después de la marcha que nos trae esatec para abrir el programa de hoy, para abrir el programa de jueves 22 de diciembre del 2011, nos vamos a tranquilizar un poquito ya que nos vamos a ir hasta Oñati, ya que desde ahí nos llega Ruper Ordorica con su nuevo trabajo discográfico titulado Odey, Odey en Aspian, en el cual recogen 11 nuevos temas, canciones suaves y contundentes a la vez en un estilo personal y elaborado del creador Oñatiarra, un álbum que... Eh, o de Aspian, en el cual te puedes encontrar 11 temas editados por el sello discográfico Elcar y lo dicho, como te comentaba eh, anteriormente, es un disco muy tranquilo, muy pausado y en el cual te puedes encontrar eh, grandes temas como este titulado elíasen Etchean. Egunkarioaan Proaten dut galtzetan Gerra epaai baten berri ematen da beretan Elias ezkurun bian Taberekundena Habertzale zelako Iartekutena Elias hey! Jari duen Gernika gainean Eilatu berriak Iri zara real Reso eruan zuten Eta lumo gainetik Kebeltza geridan Helbi hasen etxetik Isilik janoidan Alzaiaren maya Iztu tu animakas hinu Ore konbaitan Elia shitzulitzen Este asko ez ordea Hayen galera izi Iri zaharrean Iratu berriak Iri zaharrean Preso eruan zuten Zaguerizan E viaxen eche ti de tranquilito suena uno de los temas Incluidos dentro del nuevo trabajo discográfico Para este señor, para Ruper Ordorica Dentro de ese su álbum Odeien Aspian Este es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum El corte 2 del disco Elías en Echea Hemos comenzado con eh, fiesta, con alegría, con marcha De manos de ese Satek. Hemos continuado con música tranquilita Como os he podido comprobar de Ruper Ordorica ya ahora nos vamos con Caña Caña que nos trae la formación Basaki Dentro de ese álbum Egunero Astenda así de contundentes nos llega esta formación este cuarteto formado por Iker Herrero a la guitarra y a las voces Alfonso Rodríguez a la batería y a los coros, Nacho Vélez al bajo y a los coros y Xavi 10 a la guitarra y a los coros hablamos de la banda Masaki con nuevo trabajo discográfico bajo el brazo, el álbum titulado Egunero Astenda y este es uno de los temas incluidos dentro del álbum Spiraletic, Egunero Astenda Un álbum en el cual te puedes encontrar, aparte de este tema, nueve temas más, como por ejemplo el Agurraren Viara Muenean, el tema titulado Ichigbear Estenean, o por ejemplo el tema Egalda Tu Saides. Dejamos atrás la caña y la contundencia de Basaki y nos volvemos otra vez un poquito más tranquilitos, ¿eh? Después de la traía, después de la caña que nos ha traído esta banda, Basaki con ese su álbum, y un heroás Nos vamos, eh, más concretamente, si te parece, hasta Berriz. Desde ahí nos llega Iñaki Eche Zarraga. Eh, con el nombre, no sé si... Pues eh, sabrás eh, a quién me refiero, pero si te digo Eche, seguramente que sí. Eh, un chaval que comenzó su andadura musical en el 2005 con una maqueta autoproducida, enseguida se hizo con una rendija en el escenario vasco y en el 2007 publicó su primer larga duración Videa de haciendo Camino. En el 2009 editó su segundo trabajo Eldu Skutik, Cógeme de la mano, y ahora llega en el... Eh, Año 2011 con su Tercer trabajo discográfico Titulado más concretamente Eh... Ice Berry Bad, en el cual Hay 10 temas, todos ellos en euskera Editado por el sello Vagavigan Y lo que vamos a escuchar es el corte 3 Del álbum, el tema Sembad Vide Música Saditu dui unpea Aurrera egin naiea Egoera berdinea Guztia erria maitatzea arre, Bide bat aukeratzea Eskubideak non daure Eta mila bide Baina ez du ikuste Eta gukazalpenak eskatzean Ez dugu erantzun ikartzen Beraien itzak don daude Eta mia bide Bokmen daude Baina zerga Así suena la música de este señor, la música de Eche, el tema Sembad, Bidet, dentro de ese álbum ice Se Berribat. Un álbum en el cual, pues en este tercer trabajo discográfico, ha querido hacer un poquito um, bocanada de aire fresco, ¿no? Como diríamos, eh, de alguna forma, deja un poquito lo que es eh, la formación habitual del grupo de rock para arroparse en este su tercer trabajo discográfico en un poquito eh, molde de cantautor y bueno, pues parece que se siente cómodo con estos 10 temas. Lo he dicho, deja un poco el rock, en sus dos eh, trabajos anteriores era más eh, grupo de rock y ahora pues se ha sacado un poquito eh, su lado más eh, melancólico con este su tercer trabajo titulado Ice Berry Bad y con temas como este Sembad Bideb, tercer eh, corte de lo que es este nuevo trabajo discográfico para este señor, para Eche Eche eh parañaki echeza eche sarraga eche Eh, más concretamente en el ardor musical eh, Eche. Seguimos con más historias, seguimos con más música. 25 minutos sobre el punto de las 7 de la tarde. A eso de las 8 de la tarde estará por aquí eh, Fran eh, para contarnos eh, todo sobre la trayectoria musical de Xi'an. Pero antes vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese su nuevo trabajo discográfico, dentro de ese álbum Ichetik para esta banda del norte de Nazarroa que por cierto hoy tocan en la Tatsu a partir de las 11 de la noche en el Gateche y en el cual presentarán temas eh, en lo que es este nuevo trabajo discográfico y en él seguramente eh, pues eh, tocarán este tema, el Geroa, Heroa es el nuevo tema que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda del norte de Nafarroa para ESIAN y la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial de bus y plaza a vercary digitala deque la publicación digital de berrioarco yozar irratia zeurea FMK e un puntu zorzito ...abriendo el baúl de los recuerdos... ...en la sintonía del 100.8... ...en la sintonía de Berriozario y Ratia... ...en el programa Euskal Música... ...y desempolvando un álbum del año 2000... ...de manos de Fermín Muruza... ...y ese álbum 99.0 Duke Manifest... ...en el cual en su día... ...y ahora mismo también te puedes encontrar... ...10 temas... ...todos ellos en euskera... ...editado por el sello discográfico Esan Ozenki... ...ahí es nada eh... ...hace 11 años que salió a la venta este disco... Y hoy lo hemos querido rescatar del baúl de los recuerdos para traértelo y para presentártelo en este jueves 22 de diciembre. Como te comentaba, 10 eh, temas eh, rondan entre los 4 y los 5 minutos, así que solo nos va a dar tiempo para escuchar eh, tres temitas del álbum. Este es el primero de ellos, el que da título al álbum. ...y con el cual abre este álbum Fermín Gruza, el tema FM 29.0 Dupe Manifest. Vamos a seguir rescatando más temas, nos vamos a ir si te parece hasta el corte número 5 del disco para escuchar este tema. Que está sonando es? ahora mismito Guisón son armatua que nacional noticia es otro de los temas bueno, la de la de la de incluidos dentro de la este álbum de fermín mugruuza la... en, la... en colombia no soy... incluidos dentro de este álbum del recuerdo dentro de lo que es el álbum de Fermín Mugruza del año 2000, más concretamente este tema, Guisón Armatuac otro de los temas también que te puedes encontrar dentro del álbum de este álbum eh, del recuerdo es este séptimo corte, el tema Mendeval Darketa otro de los temas incluidos dentro de ese álbum de Fermín Mugruza Así una más concretamente el séptimo corte del álbum de Fermín Mugruza, este álbum Mendeva Larketa. Temas como por ejemplo e de temas como por ejemplo Itaca Berrirón, Gison Armatuak, Radical Chic y Rudi Keriak o el tema Diru Español Chiquiña, te puedes encontrar dentro de este álbum del año 2000 de Fermín Mugruza FM 99.0 Duke Manifest. El álbum editado por el sello es Sano Records O sea, ahí es nada, ahí es nada 11 años tiene este disco y así de bien suena, ¿eh? Después de 11 años, después de tenerlo en el baúl de los recuerdos Y de haber, eh, bueno, escuchado algún temita ahí a la noche Digo, ¿por qué no lo vamos a poner hoy en el programa, en Euskal Música? Pues claro que sí, recordando viejos clásicos Recordando lo dicho del álbum de Fermín Mugruza del año 2000 Y para cerrar, eh, pues el repaso a este álbum del recuerdo nos vamos a quedar con uno de los temas incluidos dentro del álbum nos vamos a ir hasta el corte número 6 del disco para escuchar uno de los temas que seguramente ya lo conoces de sobra es el Big Veñata con él dejamos atrás el clásico álbum de Fermín Mugruzan del 2000 Big Veñata I think.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 Hemos tenido que esperar un tiempo, pero aquí están de vuelta la gente de Ibar Suttagare con nuevo trabajo bajo el brazo, el álbum Amechak Pilatzen y con 11 temas como este que estamos escuchando, Materia Utsanais, un álbum editado por ellos mismos bajo su sello discográfico J.K. Koisperak, ya lo estuvimos por aquí por Euskal Música, por Berriozari Ratia presentándonos este su nuevo trabajo y comentarte que el 29 de el 30, 30 de diciembre, un día antes de vieja Estarán presentando este su nuevo trabajo a Metzak Pilatzen, más concretamente en la Sala Totem de Atarrabia en Villaba. Eh, estarán junto a otro de los grupos eh, presentando, lo dicho este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para los Sutagar y de la caña de Sutagar nos vamos con lo que es el primer trabajo discográfico para una formación que nos llega desde Elorrio, eh, desde Vizcaya nos llega Antón, una formación eh, en la cual pues acaban de publicar su primer larga duración, editado bajo el sello Vagaviga, el álbum se hace llamar Gorantz Erori, cayendo hacia arriba Y el álbum fue grabado más concretamente en los estudios santo Records de Ondarroa en septiembre del 2011. O sea que esto es calentito. Hace un par de semanas, eh, no más de un mes, que está en la calle este álbum debut para esta formación para Antón. Lo que vamos a escuchar es lo, uno de los temas incluidos dentro de este álbum. Un álbum que contiene 10 temas eh, y el que vamos a escuchar es el corte número 3. Más concretamente el tema Maita Suna y Silly Silly egiak ie sidoas segi kararas to batik maitasunada i sidisidi ñekon koho de náham beti corso Aquí suena la música de este quinteto formado por Miquel Núñez a los teclados, santor Uriarte a la guitarra y a las voces, Lander Irazola a la guitarra y a las voces, eh, Rami Unseta a la batería y Chaper San Pedro a los bajos y a las voces. Hablamos de la formación Antón, una formación eh, que se formó, lo dicho, a comienzos del año del 2011 en el Orrion y en el cual pues acaban de publicar su primer larga duración anual con el sello discográfico Vagaviga. El álbum, más concretamente, se hace llamar Corantz eh, Heron, y en él te puedes encontrar temas como este, Maitasuna y Sili Sili. -ke". Seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con una de las formaciones que nos llegan desde aquí, desde Berriozar. Ellos se hacen llamar Marea, claro que sí, el nuevo trabajo discográfico En mi hambre mando yo, Y en él te puedes encontrar temas como el que vamos a escuchar ahora mismito, el quinto corte del álbum, el tema titulado Canaleros. Por cierto, mañana estarán presentándolo aquí cerquita, en Bilbo. mismo Quinteto, que cuando comenzaron allá por el año 1999, cuando editaron su primer trabajo discográfico, La Patera, ellos son Cuchi Romero, Colibrí Díaz, César Ramallo, Edu Beamont y Alain Allardi. Este es uno de los temas incluidos dentro de ese nuevo trabajo discográfico, titulado más concretamente Mi hambre mando yo, este es el tema Canaleros. Por cierto, comentarte que mañana, lo dicho, 23 de diciembre estarán actuando en Bilbao, más concretamente en Bilbao Arena, en el Mirivilla, a partir de las 10 de la noche. El día 30 de diciembre, un día antes de Nochevieja, estarán en el Palacio de los Deportes de Madrid a las 10 de la noche. Y el sábado 14 de enero estarán en la Sala Multiusos de Zaragoza a partir de las 10 de la noche. Después de llevar 7.000 personas a Valencia, 4.000 a Valladolid, 5.000 a Salamanca... 3.000 a Granada con 2 llenos de la sala industrial coopera y tres actuaciones consecutivas y 10.000 personas en Badalona. Regresan, lo dicho, mañana a Bilbao, el día 30 en Madrid y el día 14 de enero lo harán en Zaragoza. Las 8 de la tarde, nosotros que continuamos compartiendo contigo más música y nos quedamos con Esían, ya que por aquí, por los estudios de Bergezar y Ratia, por el programa Euskal Música, tenemos más concretamente a Fran.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 Ese tema que abre lo que es El nuevo trabajo discográfico para esta formación El nuevo trabajo discográfico para ESIAN Y con uno de los componentes de ESIAN Más concretamente con Fran Voz y guitarra de la banda Vamos a hablar durante estos próximos minutos De la historia de la banda De los conciertos, de la gira Y por supuesto de este nuevo trabajo Que tenemos con nosotros lo dicho A Fran Arracha León país eh, para comenzar si te parece vamos a hablar un poquito de los inicios eh, de la banda desde eh, hace cuánto tiempo lleva llevas en esto de la música cuando os juntasteis bueno pues nos juntamos allá por el 2006 aproximadamente eh, ahí en un local de, en un local de Charri en un principio pues eh, el actual bajista la actual batería y, y yo los tres pues bueno sin, sin más para hacer unas versiones y sin más sin más objetivo que pasar el rato la verdad Pero bueno, vimos que, que funcionaba bastante bien y dijimos, "Juegos, vamos a hacer igual algo más serio, ¿no? A raíz Raiders entrar, o entraron en el grupo Amech y Eric, voz eh Amech voz femenina, pues eh, porque veíamos que bueno, ya veníamos de otros grupos nosotros, pues eh, grupos de punk rock y demás y bueno, queríamos hacer algo dentro de lo que sabíamos hacer, pues con algo característico, algo diferente, ¿no? Sí. Uh -huh. ...y pensamos que podía ser... ...pues introducir una voz femenina... ...en ese tipo de música... ...pensamos que podía ser más o menos... ...original ¿no? Uh -huh. Y bueno, así empezó la historia... ...en ese mismo año, en agosto... ...dimos nuestro primer concierto... ...en el... ...en el pregasteche de Charly... Uh -huh. ...porque todavía no era ni Gasteche... ...pero ahí andaba... ...y nada, pues ya... ...seguimos ensayando... ...con el tiempo... ...hicimos un, algún tema con vientos... ...y a raíz de eso los vientos entraron... ...en el grupo y en 2007 pues el primer disco ya Maite Dugu y hasta hoy dando uh -huh. dando caña. Eh, como comentabas anteriormente venís de diferentes formaciones anteriores sí. y de diferentes estilos musicales. Eh cómo se, bueno, lo vamos a decir, cómo se compagina, o sea, cambiar ese estilo, digamos. Bueno, en, en mi, bueno, en mi caso, en mi caso y en el bajista veníamos de un grupo que se llamaba que se llamaba Duvet. Uh -huh. Que, bueno, digamos que la música no era tan diferente a lo que hacemos ahora, también era algo de punk rock, igual más más punk y menos pop, uh -huh. que lo que es ese sían, hacían eso algo punk rock pop rock también, ¿no? Y bueno, es, es lo único que sabemos <risa> hacer también, o sea, tampoco sabemos hacer mucho más, el batería sí que venía de grupo algo más heavy y demás pero bueno, es lo que sabíamos hacer luego los vientos, pues pues eh, algunos de ellos eh, de charangas algunos de ellos, pues eh, tenían el instrumento ya con telarañas, porque llevaban <risa> un de tiempo sin tocarlo, y con la excusa, pues venga tal, pues que, claro, en Sacana pues tampoco hay mucha variedad uh -huh. conoces un saxofonista, un trompetista y un trompetista, y, y, y justo, más, ¿no? justo entonces eh, pero bueno, pues eh, se compagina se compagina uh -huh. bastante bien luego cada uno desde su Pues pajeos musicales y demás Pues aporta lo suyo Y, y el resultado está bien eh, ¿Qué influencias musicales tiene Fran? ¿Qué tipo de música escuchas? Puf, ahora mismo poca <risa> <risa> Suelo oír más la radio, la verdad Sí Pero la verdad que Influencias muy variadas No Yo por lo menos no soy una persona que Oye, yo que sé Heavy metal Noruego, no, mm. luego, no de todo un poco, ¿no? Pues en mi coche encontrarás discos desde desde Queen, Elvis Presley, <risa> hasta pues Sutagar, porque he visto aquí un póster <risa> suyo. Eh, sobre todo pues, digamos que nuestra música tiene la influencia del punk rock californiano, mm -hmm. así, ¿no? Mm -hmm. No ellos forname. Eh, rancid, No Fix, Influencia Digo él eh, siempre O sea que no te decantas por un estilo ¿Te No, la todos? verdad no, me gusta de todo Y te, eh, llego a hacer un tengo Con unos colegas incluso versiones de Metallica Y así solemos mm. hacer, así que imagínate Un poco de todo me... Las, La música buena es la que me gusta <risa> No sé cómo decir ¿no? El primer disco lo editasteis hace ya bastante tiempo eh, Desde entonces hasta ahora ¿En qué ha cambiado musicalmente Sian? ¿Ha cambiado en algo? ¿Sigue la misma rama musical Desde el principio? Hombre, eh, es el primer disco aquel, que ni siquiera está editado, <risas> pues diría que sobre todo lo que ha cambiado es la presencia de los vientos, igual well, tiene más presencia. Este disco concretamente, este último It's a Tick, eh, tiene mucho que ver con el primero, musicalmente. Las bases uh -huh. y las voces y así, a mí me parece que tiene mucho que ver con el primero porque siempre los primeros trabajos suelen ser más simples, de forma natural salen más simples porque como tampoco sabes todavía qué acogida va a tener el público quizá, uh -huh. pues haces las cosas sin pensar tanto claro, luego tampoco quieres pensar, pero inconscientemente tienes ahí, ostras, la gente le gustará, no le gustará, el primer disco es más mucho más natural es lo que sale, no, uh -huh. no sabes qué recibimiento va a tener ni qué público puedes traer eso es nada. lo que entras, lo haces y sí. ya, listo En ese sentido, en este cuarto trabajo hemos intentado quitarnos todos esos filtros mentales, ¿no?, inconscientes, insisto, y decir, o sea, da igual, da igual lo que seamos, lo que quiera o sea, da igual lo que seamos, quiero decir, delante del público y vamos a ir a lo que queremos ser, lo que nos gusta hacer y hemos ido un poco a eso, ¿no?, buscando la simpleza y utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que sería es pues, eh, qué sé yo las dos guitarras los vientos las dos voces sobre todo las dos voces voz de chico voz de chico utilizar esas herramientas para, para el objetivo que tenía el objetivo que tenemos no que es hacer este tipo de música y transmitir sobre todo con las letras que tenemos ¿no? eso que hablado que ha dicho de voz chico y chica lo tenías ya desde el principio querías hacer sí, el grupo así sí sí ya digo que desde el principio cuando nos juntamos allá en charrry Y vimos que la historia funcionó y decíamos, joder, pues tendremos que hacer algo diferente, ¿no? Algo, ya he dicho, ¿no? Pues algo más o menos original, más o menos. Tampoco vamos a inventar nada, pero pero bueno. Y, y pensamos eso. Entonces entró a Mech, la primera cantante. Esta Zuriñe que ha grabado este disco es la tercera ya. Y, y bueno, pues... Sí que desde el principio te tuvimos claro eso, hacer algo, por, por cambiar un poco y pff, tampoco sabíamos si iba a funcionar, si no, funcionó bastante bien, la verdad. Eh, hablando ya de lo que es este cuarto trabajo, Itchetic, ¿qué nos podemos encontrar en él? Bueno, eh, como ya he comentado, en cuanto a lo musical, digamos que es un poco, sobre todo parecido al primer disco, bastante... Simple en el sentido, bueno, digamos de la simpleza, ¿no? Uh -huh. eh, estribillos más o menos pegadizos, así muy... Como, es, como os decía nuestro técnico, muy, como muy grandiosos, así muy muy estribillos, ¿no? Eh, una música básicamente basada en el punk rock y el pop rock, una mezcla, digamos, con algún toque hardcore o así, muy rápido y así, con algún toque... Nada de eh, ska, digamos, que es una etiqueta que nos han puesto muchas veces. No, somos un grupo de ska y este disco es un reflejo claro de que, de que eso sea así, ¿no? Eso musicalmente, ¿no? Y pues muchos juegos de melodías sobre todo. Uh -huh. Muchos juegos de melodías con jugando con las dos voces y demás. En cuanto a letras, pues eh, unas letras muy personales, sobre todo comparando con el disco anterior, más uh -huh. que... En detrimento, digamos, de las reivindicaciones políticos-sociales, ¿no? Que están ahí presentes, pero no tan presentes. Y digamos que dentro de esas letras personales y así, pues más positivas de lo que han sido hasta ahora. Más de decir, jo, pues las cosas están jodidas, pero vamos a intentar darles la vuelta y, y mejorarlas, ¿no? Uh -huh. Eso es poco... En este nuevo trabajo cambiáis de voz, como has comentado, sí. entra Suriñe, también entra un trombón. Sí, sí. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de reestructuración de la banda? Pues jodido, jodido. Como, como siempre Cuando hay una reestructuración Forzada forzada Siempre es forzada ¿no? Por un lado por otro sí. eh, bueno Mireia no funcionó Mireia sería la anterior cantante Que sustituyó a Mech No funcionó como esperábamos Sobre todo a nivel interno digamos Entonces tomamos la decisión De, de cambiar de aires El trombonista fue algo más natural, pues estaba con la cabeza en otras cosas. Eh, uh -huh. Tenía otras prioridades, digamos, y bueno, tuvo que dejarlo. Y también encontrar un trombonista fue más sencillo, aunque hubo menos gente que se presentó. Pero se presentó este chaval, Alberto Chamus. Y uh -huh. pf, es un tío que tocaba muy bien, que conectó muy bien con el grupo y fue sencillo. Con la voz fue más complejo, digamos. Eh, nosotros también le dábamos más importancia quizá a ese... A, Es factor, factor, sí, claro eh, Un trombonista pues es muy importante Y de hecho ahora que está él es uno, Dices, ostras, ¿y como hemos estado sin él hasta ahora? no Porque es muy buen músico y participa mucho en la composición De las canciones Pero le dábamos, a, estábamos más centrados quizás en lo de la cantante ¿no? Se presentaron muchas chicas eh, Y el proceso pues fue fue difícil no Pues eh, intentar Indagar bien en todo, ¿no? Tener en cuenta todo, porque veníamos de haber de haber elegido, entre comillas, mal. <risa> y entonces eh, teníamos que tener mucho más en cuenta, digamos que aprendimos la lección y dijimos, no, vamos a hacer las cosas bien y si tenemos que estar diez años eh, eligiendo cantante, pues estamos. Eh, no nos costó tanto, pero... Pero nos costó lo suyo y fue un proceso lento bien pensado y, uh -huh. y el resultado sin duda fue acertado no yo creo que pienso yo eh, igualmente que habla con su línea la distancia de ustedes yo creo que bueno que es un poco como, a, como más llevadera o sea digámoslo ¿Puede así puede ser puede ser sí, sí son esos son opiniones siempre es... eh, personalmente sí eh, sí perfecto. sí efectivamente por eso te digo pero sí es posible que ...que conecten mejor... ...eso muchas veces... Eh, eh, ...suele ser más reflejo del propio rollo que hay... ...o lo que uh -huh. sea... ¿no? ...porque... ...sé que por ejemplo a la hora de, de grabar el disco... ...no teníamos prácticamente que... ...ajustar una voz con la otra uh -huh. de medida y así... ...sabes, uh -huh. de cortar... ...este, este final sí, sí, largo... Sí. ...iba todo muy parejo... ...y, y tampoco lo ensayamos especialmente... Nos salía de forma natural Digamos que ella entendía bien lo que yo quería hacer Y yo entendía bien lo que quería hacer ella Y estábamos muy compenetrados en ese sentido no Y bueno, el resultado ya Cada uno que lo valore Si está más empastado o menos empastado Yo creo que sí, efectivamente el resultado ha sido óptimo eh, y a Take es el disco Más eh, rockero Que habéis editado hasta ahora? No. ¿No? no ¿Tú crees que no? Yo creo que no Yo creo que el anterior disco Borroca, Tutai, Era más rockero más corro, quiero que es, lo ¿no? Uh -huh. Más duro quizás, unas bases más duras, más sí, menos poperas quizás. Uh -huh. Sino no más más duras, si sí, era un reflejo también de la cabeza como está en esos momentos. Yo creo que este disco es más popero. <risa> o sea que lo, lo de pop siempre se ve como algo malo. Hace poco leía una entrevista a Walker Visual de cantante Berri Cherrak que que de alguna forma reivindicaba el pop o así, decía, pues, mm. estamos haciendo pop hard pop o alguna cosa así rara <risa> definía su, su, estilo. su estilo y reivindicaba eso no que no es algo malo hacer pop no estoy totalmente de acuerdo con él ¿qué es, qué es hacer pop? pop es popular, hacer música popular música que gusta, música que entra mm. eso no es malo, a mí <risa> si un día me dicen, y me lo han dicho muchas veces que sois unos poperos, que tal pues gracias, ¿no? <risa> Y creo que es más popero este disco, sí Sigue teniendo una base dura De punk rock y así, ¿no? Pero no es el más rockero de todos <risa> un poquito cómo fue el proceso de grabación de este disco. Pues bueno, muy muy bueno, muy muy a gusto. Siempre pff, grabar un disco es para mí yo siempre voy encantado a las grabaciones y demás. Es como parir, <ríe> pero sin dolor. ¿No? Sí, porque porque bueno, lo grabamos en agosto ahí con el buen tiempo y demás. Siempre es un buen mes. Lo grabamos en agosto porque es cuando más tiempo teníamos Porque si no, entre los curros y los estudios claro. y demás Andábamos jodidos con... Lo grabamos con Aritz Arregui Este disco también, igual que el anterior En Usurvil, en su estudio de Usurvil Igaen, Igaen. Uh -huh. O sea que ya os conocía ya de antes Sí, con Por Aritz tanto... tenemos ya mucho rollo o sea, Más fácil entonces Sí, claro, sí, efectivamente Él nos conoce mejor a nosotros y, y al revés no uh -huh. Y es un tío Es un tío cojonudo Con ¿no? muy... un trato muy directo Muy, muy bueno, muy... Eh, muy suave siempre Muy psicólogo él Y, y pues Pues como unas vacaciones que quieres que te diga, no? Muchos grupos dicen como, joder, la grabación pues es muy dura Tienes que estar ahí de sol a sol Y tal, y vamos, y venimos, y los trastos Y no sé qué ¿Qué quieres que te diga? Para mí es una gozada grabar Me pasaría la vida grabando ¿no? Y efectivamente todos los días eh, Para las 9 de la mañana ya en Usurvil Y a casa pues eh, a última hora De la tarde, ¿no? Pero... Uh -huh pero que mejor si estás haciendo lo que quieres eso, y sí. eso poco a poco vas viendo como las canciones van cogiendo forma uh -huh. estamos pues primero la base y ya pues suena cañón tal no sé qué vas metiendo las voces tal vez vas viendo cómo está quedando las canciones y cómo como es normal pues eh, nos, nos gustaba cómo estaban quedando no pues joder pues es un proceso muy uh -huh. es un proceso muy muy guapo no muy no sé Para nosotros es un placer eh, grabar discos y sobre todo con Ari, si es con Anits, ¿no? Sí. Cantador. Eh, habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? No hemos tenido ninguna colaboración. De hecho, nunca hemos tenido una colaboración, fíjate. No, no o sea, quizá no siempre he pensado eso, ¿no? No somos un grupo de colaboración de colaboraciones quizá porque digamos que lo más característico nuestro al serlo de las voces y lo más normal hacer alguna colaboración suele ser en voces porque claro uh -huh, te colabora claro. un trompetista y claro. Claro, uh, claro, antes claro. se queda como ¿y qué <ríe> es eso? ¿no? Claro, o sea claro. no se nota eh, en principio por lo menos claro los oídos finos sí que lo notarán pero en principio no se nota no y como lo más característico nuestro como digo es lo de las voces casi casi que no vemos sitio quizá para meter como tenemos mira pues aquí tú solo aquí ella sola aquí las dos aquí las dos fuerte aquí la tú alante yo atrás uh -huh. tal Como da tanto juego eso ya, pues como que no vemos sitio igual para meter nada, ¿no? No sé. Eh, ¿De qué hablan las letras? ¿Qué queréis expresar en estos 11 nuevos temas? Es un mensaje muy positivo, en general. En general, ¿eh? con alguna excepción, pero en general es un mensaje muy positivo. Tanto a nivel personal como a nivel político, básicamente, porque todos los prácticamente todos los temas son muy personales o hablan o de amor o de, o de diferentes historias ¿no? que te presenta la vida no y si no pues sobre, sobre la política no un poco el todavía el conflicto que todavía está ahí sobre la mesa no el conflicto vasco denominado ¿no? un poco dando nuestra perspectiva en ese sentido es un mensaje positivo en la En ambos aspectos. Intentamos, como he dicho antes, pues decir... Bueno, es cierto que las cosas a veces no son como esperamos que sean. Uh -huh. Que podían estar mejor. Pero lo que está claro es que no van a estar mejor si no hacemos nada. Es. Y que... dicho esta canción que está sonando ahí de fondo es... Eh, una buena síntesis de esto que estoy diciendo, uh -huh. ¿no? Eh, hay que darle la vuelta a las cosas. La vida es jodida, pero... Es más jodida si tú la ves de una perspectiva mala Si tú te pones las gafas de sol todavía va a ser más oscuro lo que ves Pues no, pues hay que intentar darle la vuelta a las cosas Y, y bueno, y al final se consigue No, ahí se va para adelante, no sé Hay tres temas que he visto por ahí Que me gustaría que comentaras Uno de ellos es el sua et aviocha Sí Pues esta es una canción en cuanto a la letra por lo menos es eh, habla sobre el recorrido del grupo, porque esto todo que te estoy diciendo de mensaje positivo y de que la mm. vida es jodida, pues es un poco reflejo de lo que hemos vivido nosotros en el grupo en los últimos años, ¿no? Hemos tenido muchos altibajos en diferentes aspectos y el más <coughs> el más vistoso ha sido pues eso, desde que nos dejó la primera cantante mm. allá a finales de 2009, pues eso. Entró Mireia al grupo, no funcionó como esperábamos, otra vez a buscar cantante, fue un proceso muy jodido Y digamos que cara al público pasamos de estar muy en primera fila, en ese sentido, a quieras que no, pues tac, eh, bajarnos un poco ahí no Porque claro, al final eh, no podíamos ni siquiera tocar ¿no? uh -huh. y cambiar de cantante es algo jodido sin duda, y porque, eso, porque no estás cambiando el guitarrista, que bueno, tal, no claro, estás, estás cambiando la, la poco, cantante, que es lo que se distingue ¿no? es sí, estás... muy importante, entonces esta canción un poco refleja eso, ¿no? lo que ha sido este recorrido y lo que somos ahora mismo su atavioza es fuego y corazón, eso es lo que somos ¿no? fuego pues, fuerte y siempre ahí, ¿no? Y, y corazón porque bueno en el fondo pues eh, la, nuestras letras tienen mucho que ver con eso con el corazón, ¿no? con... Eh, luego tenemos otra, que se llama Iribare Batekin. Sí. Esta canción la escribía un... Eh, es casi casi como si fuese una carta a un preso, un amigo que detuvieron hace aproximadamente un año, algo menos de un año, y que todavía está en la cárcel, claro. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, describe un poco cómo, fue, cómo viví yo aquello, ¿no? Pues, bueno, siempre es jodido que se te vaya una persona así, en esas condiciones, sobre todo. Y y Riva Rabatequin, Columna Sonrisa, no pues lo que te comentaba, ¿no? Pues el estribillo lo que dice dices, cada paso que damos hacia ti, ¿no? hacia estar contigo, hacia visitarte, hacia darte una palmada en la espalda, ¿no? Es un, es una semilla de victoria más, ¿no? que cultivamos. Y, y si, si, si lo hacemos con si ese si ese paso que damos lo hacemos con una sonrisa, ¿no? Y Riva Rabatequin, eso es lo que significa un poco. Y luego el otro es en eh, Horaesean. Nora Sian es la excepción <risa> Sí, hay es que la excepción llegar, hay Sí, con toda la letra es la excepción, <risa> sí mm, Es una letra que es mía la letra Y la hice en una época anterior a que el grupo, digamos, estuviese donde es, está sí, ahora es, Quizá, uh -huh. en la época pues, del disco anterior, casi Es muy triste, pues eh, pues eso, todo mal y todo... No, la vida nos no sirve para no pa nada No encuentro no encuentro la luz, tal y cual, ¿no? Y estoy a la deriva y quiero dejar todo y irme a no sé dónde, ¿no? Es un poco así, es un poco la excepción, ¿no? Luego poco a poco ya en otras canciones voy viendo la luz y <ríe> Pero sí. Por eso digo, porque he cogido casi casi las los tres temas menos positivos del disco, porque sí, el, el puede disco ser. es el disco es optimista. y Chetik es optimista. Sí, es optimista, sí. Es optimista <risa> dentro de lo que se es sían. <risa> Somos un grupo muy melancólico y así es el sentido. Las letras son muy calabaceras todas. Todos son consecuencias de calabazas, de malos tragos. Es inevitable. siempre Yo por lo menos escribo mucho mejor cuando estoy jodido. Cuando sí, estoy bien... Te, te, sale, ¿Te sale más? Sí, sin sí. duda. Además es una forma de desahogarte y de quitarte esa mierda que tienes dentro. ¿no? Cuando estás bien, estás a otras cosas, digamos cuando estás jodido, a mí por lo menos me pasa ¿eh? no sé si le pasará a más gente o no, yo creo uh -huh. que sí cuando estás jodido siempre te sale mejor y, y necesitas más sacar eso, pero hay que saber también hacer eso cuando eso está bien que... o cuando se ve un poco cuando se ven las cosas bien y, y, de, y reflejar también eso ¿no? en uh -huh. plan, ahora también yo creo que en ese sentido es optimista porque aunque las cosas estén mal en general uh -huh. hay que hay que darles la vuelta hay que seguir para adelante y, y Y escribir eso muchas veces ayuda también a, a... Venga, te lo tienes ahí delante, ¿no? Y lo escuchas y, y es bueno. Eh, con tanta gente, trompetas, guitarra, batería, voces... ¿Cómo, que, cómo compone si, al, la música, las letras de las canciones? Las letras suelen ser eh, más individuales, digamos. Mm -hmm. eh, Suriñe, la nueva cantante, ha escrito tres, letras, tres o cuatro letras, aproximadamente. Mm -hmm. Y y el resto pues la mayoría las he hecho yo y las letras pues suelen ser eh, normalmente paralelas al proceso de composición musical y la música pues normalmente siempre lleva a alguien una idea si alguien puede ser Xavi el guitarrista que ha hecho un par o tres de canciones muy buenas para este disco eh, puede ser yo, puede ser Zuriñe también que lleva, la lleva igual de otra forma, lleva una melodía no una base, pero bueno al final se puede compaginar eso no esta canción por ejemplo es de Zuriñe ¿Eh? la letra y la música. Y bueno, luego cada uno digamos que aporta lo suyo a ese pequeño grano de arena que trae se trae de casa un poco un poco cultivau ya, un poco ya currau, ¿no? Pues Esta idea, esto había puede ir por aquí, la estrofa por ahí y tal. He pensado aquí meter una intro, un cambio y luego se le va dando forma primero, digamos que se trabaja la base, ¿no? Con la batería, con el bajo y las guitarras. Y luego se dice, bueno, vale, ahora tenemos los vientos ahí, ¿cómo, ¿qué podemos hacer aquí? Pues igual quedaría bien que ellos meterían aquí una intro, tal, que le dé un le dé un poco de alegría, que le dé un poco de movimiento, o quizá no, y, o que acompañen el estribillo con una segunda voz, ese, ese es un poco el proceso, más o menos, ¿no? Uh -huh. mejor y lo peor eh, hasta el momento de vuestra carrera musical, de vuestra trayectoria? Mm. ¿Lo mejor y lo peor? Espérate, bueno, nunca me han hecho esa pregunta. Yo creo que lo peor fue... Fíjate que siempre me acuerdo primero de lo, de lo malo. Lo peor creo que fue una época en la que aquí, en Iruña, iruña Iruñarría, pues... Uh -huh. Hubo muchos rumores sobre el grupo, de que si... Éramos unos vendidos que cobrábamos millones y millones de, de euros al movimiento popular y demás, sí. Y de hecho nos apedreaban y nos echaban hielos y demás en los sí, conciertos, sí. ¿no? Y no, no veníamos prácticamente a tocar aquí porque, total, ¿para qué? Para que te, sí. te puedan abrir la cabeza, ¿no? Tuvimos muchos problemas eh, ahí y, sobre todo, a mí lo que más me dolió es que era con, con gente... En teoría afín a nuestras propias ideas A lo que nosotros uh -huh. defendemos no y Porque al final si te ataca el enemigo Dices, pues sí, es, sí, es, sí, es sí. lo suyo Es sí, el claro, enemigo claro. <risa> <risa> No sé, que vengan unos cabezas rapadas A, sí. a lincharme, pues bueno uh -huh. O sea, no está justificado ni mucho menos no, Pero ya, se entiende Pero que sea tu propia gente la que te te señala te, y te, te apedrea, ¿no? Pues es uh -huh. duro, es muy duro eso. Conseguimos arreglarlo, hablamos con esa gente, tal, hubo unos malentendidos y demás, y se arregló, en principio, esa historia, ¿no? Pero fue muy, muy duro, la verdad. También fue duro pues cuando dejó eh, a Mech, la primera cantante, porque supuso un, un golpe duro para nosotros, ¿no? Estábamos en lo mejor de nuestra uh -huh. carrera hasta entonces, por lo menos. Diría que ahora, mejo ahora estamos mejor, pero entonces era... El mejor momento que habíamos estado, uno Y de repente, pues, se cortó ahí. Bueno, eso también fue jodido, la verdad. Pero, pero bueno, eh, es lo que hay, sin más. Y ya hemos le hemos dado la vuelta, además. Yo pienso que le hemos dado la vuelta. Aquí estamos con una tía que canta que te mueres, que uh -huh. hay un rollo de puta madre en el grupo y ya está, ¿no? Sí. Uh -huh. Lo mejor pues eso, ¿no? Que después de tantas historias al final sales adelante. Claro. Y yo siempre tenía esa esperanza dentro, ¿sabes cómo? Bueno, esto todo que nos está pasando, tío, algún lado tendrá que ir, algún alguna vuelta tendrá que tener algo. Llegará algún día que digamos que nos riamos de todo esto y efectivamente. Uh -huh. Es así. Llegas este día y no y encuentras a una tía como Zuriñe, a un uh -huh. trombonista como Chamus, ves cómo está el grupo, ves cómo responde la gente en los conciertos y dices, "Joder, pues, pues mira, aquí estamos, tío." Uh -huh. Eso Eh, actuáis dentro de dos horas y media en el Gazecha de Alsasua eh, A las 11 ¿Qué repertorio tenéis encima del escenario? ¿Qué se puede encontrar a la gente? Bueno, pues encontrará un poco de todo ¿no? Estos conciertos que estamos haciendo de presentación No son eh, solo del disco nuevo Como mucha gente os pregunta Oye, tocaréis canciones viejas Sí, tocaremos canciones viejas también es es eh, nos Presentamos ca varias canciones del disco nuevo Lógicamente, pero... También de diferentes discos y encontrarás pues, lo que, lo que encuentras siempre en un concierto de SIA, ¿no? Yo puedo asegurar que, no sé si lo pasará bien o lo pasará mal, pero nosotros lo vamos a dar todo. Nosotros lo vamos a dar todo para eso, para que la gente esté a gusto y para que nosotros estemos a gusto. No nos vamos a engañar, que es para, que es para lo que estamos aquí, esto no da Muy para bien. vivir, así que por lo menos estar a gusto en el escenario y pasarnos lo va y ya está. Eh, has dicho que vais a tocar eh, temas de discos anteriores eh, ¿Su línea se ha moldado bien a los temas anteriores? Sí, sin problema, es una tía con mucha musicalidad, mucho oído musical Muy abierta además en ese sentido Y pff, vamos, no ha tenido ni un problema De hecho, entró en eh, pff, hace año y dos meses, año y mes más o menos En octubre, noviembre del año pasado Y enseguida le cogió a todas las canciones O sea, en un, en un mes estábamos tocando prácticamente ¿no? uh -huh. Y le cogió muy rápido Tanto ella como Alberto, el tromonista Le cogieron súper rápido Eso sí, a base de, de currar mogollón. mogollón El grupo es de Alshashua Porque venís de... El trombón es de sangüesa El otro es de otro sitio uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿De dónde sois? ¿Esían? De Charry De Charry <ríe> Bueno, eso te digo yo porque yo soy de Echarrí Aranaz. Eh, yo me gusta decir eso porque empezamos a ensayar ahí, en Echarrí uh -huh. Granada Entonces es un poco donde empezó toda la historia y... Bueno, somos de la sacana, básicamente. Somos de la sacana. Pues, eh, alguno de Olazagutía, un par de miembros de Alsasua, otro par de Echarrí uh -huh. y luego pues un poco desperdigados, ¿no? De, de aquí de iruña Iruñería uh -huh. alguno. ...de Sangüenza, como has dicho... Uh -huh. ...pero bueno, básicamente somos de Sacana, digamos... ...allá ensayamos también en Arbizu, en un local... Uh -huh. ...y se podría decir que somos de ahí, sí... Eh, ...aparte del concierto de esta noche en el Castechia del Sasua... ...tenéis fechas ya previstas para más... ...sí, ya tenemos alguna fecha... ...el mes que viene estaremos en, en la Sala lur de Elizondo... ...en Navarra mismo también... Uh -huh. ...el 21 de enero estaremos... ...y ya hay alguna fecha más que no recuerdo muy bien... ...ya más adelante... Estas fechas normalmente tampoco salen muchas cosas Y bueno eh, Pero sé que en, quizá en Durango Estemos en un festival por los presos eh, Seguramente estaremos por ahí mm. Incluso en Sangüesa Quizá volveremos a Sacana También lo más seguro bueno ya Estaremos aquí, allá y no, no nos sí. vamos a perder ¿No has dicho nada de Iruña o Iruñería? Es posible que <risa> Sí, me gustaría decir Pues mira, estamos en la semana que viene Pero, pero no <risa> claro. ha sido así, ¿no? Eh, claro, ya, ya planteamos en su día no Hacer una presentación en la sala Totem uh -huh. Pero parece que no hubo no hubo oportunidad no, no encontramos la fecha adecuada para hacerlo Y no salió Teníamos intención, desde luego, de hacer una presentación a Iruña Qué duda cabe uh -huh. Pero sí que haremos tarde o temprano Creo que en cisur mismo estaremos algún día Y si vemos La verdad es que si vemos que no sale nada A enero febrero marzo nosotros mismos eh, algo, buscaremos ¿no? algo pues en la de la chantrea o en la rico de la parte vieja o donde mm. sea si sí, al final que sea en acústico ¿no? eso Igual, sí, ¿no? sí <ríe> lo que sea lo que sea lo que salga eh, de los 11 temas que se incluyen personalmente con cuál te quedarías hay algún tema que te ha sorprendido más que los demás al grabarlo o al componerlo? a mí me parece por decir alguno argui y luna creo que es la sexta nación puede ser O la quinta ¿no? eh, Sexta, sexta, sexta. Sí. sí, es un poco curiosa Es una intro, una entrada muy suave Como rigi, así La letra, como he comentado antes Es muy personal y muy... Uh -huh. Es como una conversación conmigo mismo Esa letra, es curioso, ¿no? Y... y a mí es la que más me gusta del disco No sé si... Normalmente la que más le gusta al grupo O a los miembros del grupo Es la que menos le gusta a la gente <risa> Pero yo me quedaría con esa, no sé, me parece muy bonita Y me parece que Zuriña la interpreta muy bien además uh -huh. eh, Para ir terminando, ¿cómo se puede conseguir el disco de Chetik? ¿Cómo se puede contactar con la banda? ¿Y dónde podré dónde se puede conseguir el merchandising que habéis editado? Vale. Las bueno, la, el disco se puede comprar tanto mediante internet Por nuestra uh -huh. página web eh, www.sian.net Hay una tienda y demás Lo mismo el merchandising También se puede comprar en los directos, vendemos tanto discos como camisetas. Los discos también se venden pues, en tiendas, en tiendas de Elcar y diferentes tiendas de discos, ¿no? También se puede piratear de internet y no pasa nada. No. Lo importante es que la gente lo oiga, al final sí. que no, no nos vamos a engañar. Ajá. Y luego para contactar con nosotros, pues bueno, trabajamos con una oficina de contratación que se llama Gasteo y que te diría el teléfono, pero no lo sé pero bueno, en nuestra página mismo también sale ahí contacto y demás si alguien quiere si quiere contactar con nosotros también, uh -huh. eh, directamente en la página web sale hay un contacto, pues, tanto para el grupo como para la oficina de contratación y vamos, ponemos todas las facilidades para... uh -huh. eh, Cuéntanos un poquito los demás componentes de la banda, quiénes son, qué instrumentos tocan Y te pongo un adjetivo a cada uno así. <ríe> sí, sí, venga, vale. Bueno, eh, empezando por los vientos igual, por empezar por atrás. <ríe> pues está Eneko a la trompeta, que es un poco el culo inquieto del grupo, ¿no? El que más hace el gamba en el escenario y al que más le mira la gente. Es lo que hay. Eh, luego está Igocho con el saxofón, también pues parecido a Eneko, un... Es un tío de puta madre, ocho, y bueno, también pues muy bailarín y así en el escenario, mm -hmm. les gusta mucho hacer eso, ya que el, el, es más importante su, su directo que, <ríe> que lo que tocan, casi como bailar, me matan, pero bueno. Eh, luego está Chamus, el nuevo trombonista, que es eh, posible seguramente el mejor músico del grupo, ¿no? Es un tío que está haciendo, no sé qué, de trombón superior, de conservatorio, no sé qué. Mm -hmm. Muy bueno, muy muy buen tío y se acopló a las mil maravillas, ¿no? Luego estaría Xavi, uno de los dos Xavis eh, a la guitarra, que entró en 2000 a finales de 2009 cuando dejó Eric la banda y también es un tío pues muy bueno, muy muy buen músico y muy trabajador en el día a día, ¿no? Eh, está el otro Xavi al bajo, uno de los que está desde el principio junto al batería y a mí los únicos que estamos desde principio principio ¿no? de uh -huh. hecho como los, los tres que empezaron esta historia ¿no? eh, pues bueno un poco para mí personalmente quizás la pieza más eh, más importante del grupo, insisto, para mí no porque sí, claro, es un con eso. mucho criterio musical y que igual no te va a traer mil ideas pero que las ideas que tú traigas te va a decir eso no. o no o eso sí, eso mola, eso no mola y No, un tío con mucho criterio que piensa muy fríamente las cosas y muy detenidamente y muy válido sobre todo con cabezas calientes como las mías siempre hace falta la una cabeza fría y quieto ¿no? en plan sí luego está Aritz a la batería también es un tío que si es, si diría de, me preguntarían de dónde es yo diría que es alemán porque es súper disciplinado súper puntual súper trabajador súper en ese sentido ¿no? muy alemán mm -hmm. se podría decir Luego está Zuriña, ¿no? Es pues que es la cantante que es una tía que es la que ha, la que nos ha devuelto la vida básicamente al grupo, ¿no? Porque estábamos ahí que no sabíamos si la historia iba a ir para adelante para atrás y vino Zuriña, ¿no? Y fue la que nos dio aire y la que y la que nos ha sacado. Uh -huh. No nos ha sacado porque no no estuvimos directamente en el agujero, pero la que ha habitado que nos caigamos eh, y ¿no? la no, que nos dicho. ha devuelto ahí hasta eh, arriba, ¿no? Y nos ha dado toda esa energía positiva que necesitábamos y Y nos bueno, ha devuelto la vida, la verdad, esta tía Y pff, musicalmente pues no hay más que oír ¿no? Es una voz uh -huh. maravillosa y, y bueno, pues que, que coja muy bien Con lo que hacemos Y luego yo, Frank oh, es eso, ¿eh? luego yo, La oveja negra <risa> <risa> El que hace las entrevistas <risa> Te quedas solo, ¿no? Para todo. Sí, sí, ya, sí, sí, ya sabes Pues Frank, voz vale. y guitarra sí. Es que ricasco por haber venido Es que ricasco, eh, suerte con el disco Muchas Que todo vaya bien Y a ver si sacáis algún concierto por aquí. A ver, a ver. Espero que sí. Escaricasco. <risa> Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido con uno de los componentes de la formación ESIAN Más concretamente con la voz y guitarra de la banda Más concretamente con Fran Que nos ha comentado un poquito la historia de la banda Un poquito pues este nuevo trabajo discográfico Y en definitiva los cambios que ha habido también en la banda A eso de las 11 de la noche estarán actuando en el gasteche de Alsazu O sea que aún tienes tiempo para coger el coche Y para ir a disfrutar y a saborear A esta banda AESIAN te presentarán su nuevo trabajo discográfico, cuarto trabajo discográfico, y como bien te comentaban Fran también incluirá temas de discos anteriores. Este es uno de los temas incluidos dentro de este su cuarto trabajo discográfico, el tema más concretamente Gure Gatik. Acercándonos peligrosamente a las 9 de la noche. Para eso nos quedan aún 12 minutos para escuchar buena música. Eso sí, música local, música que se realiza en Euskal Herria como hacemos cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde aquí en el 100.8 de la FM o a través de gusquiplaza.net en Berriozar y Ratia. Nos vamos ahora, si te parece, a escuchar un poquito de caña, nos vamos a ir hasta Lecumberri. Nos vamos a ir más concretamente con un trío, con gorco Ruizu, con eh, David González y con Calder y Zagirre. Hablamos, por supuesto, de Berri Charrak, que regresan al panorama musical con nuevo trabajo, el álbum titulado más concretamente Aria, y en el cual te puedes encontrar temas como este, Irayla. akurtaroba te tikusten gara bilatzen gune itzu ez Nik zerotik hasi nahi dua es uno uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para este trío, el nuevo trabajo discográfico para esta formación de Lecumberri, berry charraca El álbum se hace llamar Ariane, de reciente bueno salida al mercado, y en el cual te puedes encontrar 12 temas, todos ellos en euskera, entre ellos este tema titulado Iraila, el sexto corte del álbum. También tenemos el Alvocal Teac, que era el sencillo de presentación. También tenemos el tema Kuda o el tema Arra Kuda entre, pues lo dicho, 12 temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para Barry Charrack. Y de Barry Charrack nos vamos con un señor, nos vamos con Gaiska Peñafiel, un señor que nació más concretamente en Lezama en el año 1985, que comienza su relación con la música pues desde muy pequeñito. Empieza con el Chistu para dar paso a su afición La Triquitrisa a los 12 años. En el 2002 graba la canción para las fiestas patronales de Lezama y a partir de ahí pues edita en el 2003 su primer trabajo, Kira Suh, Y eh, más tarde, en el verano del 2011... Eh, pues graba lo que es este su segundo álbum titulado Laguna Arteán, en el cual pues hay bastantes colaboraciones como por ejemplo la de Alaina Senjo, la de Coldo y Sagirre o por ejemplo la de Carlos Sánchez a la trompeta. En definitiva, es el, digámoslo así, el segundo trabajo para este señor Parcaisca Peñafiel y dentro de ese álbum Laguna Arteán vamos a escuchar más concretamente el segundo corte del disco, el tema titulado Sure Altoa que Zaitu gure bizitza Estalpe errik alduko Maitatzen zintustenak Artuak Un tema tranquilito El que nos da e Gaiska Peñafiel En lo que es, este es un nuevo trabajo Titulado Laguna Artean Y en el cual te puedes encontrar diez temas Como por ejemplo el tema Lezama El tema Gure Sinfonia El tema Esaude Bakarrik O esto que estamos escuchando, el segundo corte del álbum titulado Más concretamente, Sure al Choan. Bueno, que te voy a decir adiós. Ha sido un placer haberte acompañado estas dos sólidas eh, musicales en la sintonía del 100.8 de la FM, en la sintonía de Berriozar y Ratia y por supuesto a través de eguskipelaza.net para todo el que nos quiera sintonizar allá donde se encuentre. Volvemos el próximo jueves, será 29 de diciembre, último jueves de mes y último jueves del año. Y en el cual estaremos contigo compartiendo, por supuesto, más música local, más música que se realiza en Euskal Herria. Hemos escuchado a C. Satek, a Rupert Ordorica, a Basaki, a Eche, a Esian, a Anton, a Marea, a berry Charrac y a Gaiska Peñafiel. Hemos abierto el bórum de los recuerdos y te, y te hemos desempolgado un álbum del año 2000 de Fermín Mugruza, más concretamente el 99.0 Duke Manifest. Y también, como no, hemos escuchado eh, y hemos hablado con eh, más concretamente eh, Fran, voz y guitarra de la formación Esian, que nos ha presentado su álbum Nuevo trabajo discográfico para la banda Itchetic y que a partir de las 11 estarán actuando hoy jueves en el eh, Gasteche de Alsasua. Y nos vamos a ir como hemos empezado, con marcha y con alegría. Nos vamos a ir con el nuevo trabajo de S. nuevo trabajo discográfico para el excomponente de Chakit, que regresa con su nuevo álbum Freedom, Iru Kolpetan. En él te puedes encontrar temas como esto que vamos a escuchar, el adelanto del nuevo trabajo discográfico Naidud, un álbum en el cual te puedes encontrar CD y DVD, ese álbum Freedom... Eh, Iru Colpetan Nosotros, lo dicho, que volvemos el próximo jueves Será a partir de las 7 de la tarde Con más música de Euskal Herria Lo dicho, que este sábado Esta noche, si nos escuchas en redifusión Sea agradable lo lechero Y te traiga muchísimos regalos Y si es música local, música de Euskal Herria Mucho mejor, lo dicho, a pasarlo bien Agur et aonde pasan Gau ta egun nu skeratas bizien gut Dank auf der wegen der Sacke so schnell skeratas bizien du sehen mich ist am frisch bei mir edo ta horra